Fronteras del futuro. Un futuro en el que no habrá Jasons. Los Jasons Fais. <risa> A ver, sería Jasons no, Fais. muy buenas. ¿Quiénes son los Jasons? Los Jasons. O los Jasons Realmente o... serían los Jasons. ¿Los Jasons? Porque ahora explicamos ¿Quiénes, ¿Quiénes, ¿Quiénes, ¿Quiénes, ¿Quiénes, quiénes son, quiénes serán los Jasons. Los Jasons es un panel independiente de académicos, que ha asesorado al Pentágono durante los últimos casi 60 años, y que ahora el Pentágono dice que por razones económicas va a prescindir de ellos. Oy, oy, oy, y bueno, todo esto empezó en los años 60 del siglo pasado, y esta gente, que son un grupo de profesores y científicos que investigan en universidades, se han ido renovando durante todos estos años, son un grupo mmm, más o menos reducido, Eh, son un grupo secreto no se sabe porque se eligen entre ellos mismos son Uf, un grupo uy, independiente peligro. no permiten que sean las agencias estatales las que elijan a los miembros de este grupo sino que eso son también. ellos mismos que se, se, se eligen entre ellos y eso les permite una cierta independencia es decir no elaborar informen, informes a estas agencias estatales de los Estados Unidos eh, en los que eh, eh, el contenido de estos informes ...diga lo que las agencias quieren escuchar, sino que a veces son a favor, otras veces en contra... ...y el... la historia en estos 60 años es bastante controvertida. Han tenido cosas, digamos, positivas para la sociedad en general... ...y otras pues que están, eh, bueno, han estado mm, siempre en, en, en, el, en el filo ¿no? de la controversia, ¿no? Eh, tienen, por ejemplo, mmm, su mmm, principio o, o el motivo por el que comenzaron a eh, asesorar al, al, al Pentágono. Pues fue evidentemente eh, funciones mm, militares, de defensa nacional, etcétera, etcétera. Pero también a lo largo de estos años se ha ido extendiendo a otros, eh, a otros campos, pues de medicina, de climatología, contra el cambio climático y cosas de estas. De Pero un para la de imagen, depend ¿no? Dependiendo de, de la administración eh, presidencial, concretamente, que hubiera en cada momento en los Estados Unidos. Bueno, ahora es muy pacífica. Ahora es muy pacífica, exactamente. Bueno, pues fíjate que son los que se los quieren se los han cepillado, de hecho. Bueno, la historia <risa> es, comienza no pillado, es no con ninguna no manera. ¿no? Bueno, pasa la, por la piedra. La cuestión es, por ejemplo, su, su estreno más conocido. Los <risa> informes se supone que son secretos, que, que son privados. De Jason Five, claro. <risa> bueno, luego, luego tengo una de mis preguntitas. Bueno, <risa> ¿De dónde sale el nombre de Jason? Sí. ¿No? Bueno, pues investigaremos, investigaremos. bueno, lo investigaremos. Bueno, la, cu va, la cuestión es que, que sabes. se estrenaron. Se estrenaron, se estrenaron uno de sus estrenos eh, más conocidos, digamos, es eh, la Guerra de Vietnam y todas esas guerras que hubo por aquella época. En la Guerra de Vietnam, digamos que los Jasons eh, hicieron... Fue el estreno de la, lo que ahora conocemos como la Guerra Electrónica, ¿no?, dentro de las batallas. Empezó ahí porque ellos empezaron, eh, elaboraron un, un sistema para evitar o para, eh, eh, sí, para evitar las infiltraciones eh, concretamente la, en, del Vietcong eh, en, en las filas eh, norteamericanas ¿no? Bien, mm, se supone que este era el, el comienzo de la nueva era, de la nueva era de la guerra uh -huh. eh, electrónica, eh, la electrónica aplicada a la guerra, a las, a las batallas en concreto, y que era una mm, función como defensiva, ¿no? de evitar que eh, eh, tropas enemigas se infiltraran en, en, en dentro de las eh, líneas del ejército norteamericano. Lo que ocurre es que este no fue eh, realmente cómo se usó este invento sino para eh, teledirigir por así decir y para eh, precisar mm, eh, con mucha más, eh, mucho más mucho más acierto los bombardeos que se... y entonces este, este primer eh, éxito por así decirlo entre comillas de este grupo eh, eh, pues tuvo su controversia o así. se supone que los eh, informes son siempre privados son siempre secretos no trascienden no se sabe quiénes son Ellos eh, manejan siempre una privacidad extrema. No se sabe, primero porque es una... como manejan este, este tipo de informes y esta serie de, de consejos al Pentágono, pues entre sus propios compañeros de investigación, de profesores universitarios y tal, pues puede suscitar una serie de, de, de problemas. ¿no? O sea, que Dentro ellos tienen acceso a informes secretos que les facilita el gobierno. Ellos elaboran, no, elaboran informes para el Pentágono. Sí, ¿no? de cuál es más pero a, a raíz a una, de unos sus... datos no, que les dan. No, de, no eh, los datos son suyos, son suyos, son profesores. O sea, son es univers... todo independiente. Es todo independiente. Son profesores universitarios, son investigadores universitarios, gente de muy alta cualificación que trabajan en esta faceta igual que en otras agencias. De, de, de, de, son, asesores son asesores del como puede haber claro. asesores de, eh, aquí en España de ministerios de tal, bueno. Sí, como en las pentagono. películas bueno, cuando hay cualquier conflicto no, la y, la vida y, real. Y, y cogen y, y directamente y entonces, preguntan a ese especialista. Exactamente. Eh, lo que ocurre que eh, a lo largo de todos, todos Jason, estos años, esta asesoría científica ha tenido, pues como hemos dicho, estas partes buenas, estas partes malas. Entre las partes buenas que han tenido, bueno, pues eh, lo tengo por aquí, eh, a ver si a ver, Si lo, aciertos. Ver, aci aciertos, o bueno, cosas interesantes. No, vamos a ver. Eh, son 50, primero. Es un grupo como de 50 asesores con, con, que conforman este grupo de los Jason y que se van renovando, entre, eligiendo entre ellos sin in, no admiten interferencia por parte de la administración de elegir a este o al otro, ¿no? Eso han, han mantenido ahí su independencia y su, su privacidad. Bueno, pues eh, eh, han abordado asuntos tan... Complicados como de arsenales nucleares, satélites espías, guerra biológica, tecnología láser, misiles balísticos, inteligencia, defensa contra ataques terroristas, etcétera, etcétera. Evidentemente, claro, eh, ellos trabajan fundamentalmente para el gobierno. Estos fueron contratados, en un principio os sonará, por el DARPA. En claro. esta sí. famosa DARPA, de la que eh, aquí hemos, hemos hablado, hablado muchísimo, cosa, sí, muchísimo, sí, sí, sí. muchísimo. Bueno, hubo un momento en que DARPA, eh, que era la que los, les pagaba, era la, la eh, parte de, de la eh, administración que se encargaba de eh, pagar a esta gente, ¿no? de, de mantenerles al corriente de pago. O sea, que ya no les pagaba. Llegó un momento en que DARPA, por allá por los años 70, Eh, los diferentes directores que tuvo DARPA uno de ellos dijo que esta gente eran hippies Y que, que, que, que no solo se le estaban dedicando a temas militares, sino que también se les iba la mano, por así decirlo, en temas como más sociales, más, eh, eh, como hemos dicho, por ejemplo, en temas eh, de, de climatología y cosas de estas. Y parece ser que a DARPA no le interesaba mucho. Uh -huh. Y ya les quisieron echar. De hecho, llegó un momento en el año 2000 poco que esto ¿Qué ocurrió? ¿no? El Darpa se deshizo de ellos. ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que eh, tuvo que entrar en actuación la Corporación Mitre, que es de la que dependen económicamente ahora, que es, digamos, otra agencia, otra eh, corporación eh, estatal que se encarga de eh, eh, pagar a esta serie de asesores. O sea, ellos no están contratados directamente por el Pentágono, pero sí sale el dinero de esas arcas del, del Pentágono. Uh -huh. Concretamente, 8 millones de dólares eh, anuales. Y bien, ¿de dónde salen eh, los JSON? ¿El origen de los Jason? Bueno, el origen de los, del nombre de los Jason sale nada más y nada menos que hacer referencia a Jason. A Jason que es el héroe de la mitología, mitología eh, griega, líder de los argonautas, con quienes emprendió la búsqueda del vellocino de oro. Es decir, están en busca, es una metáfora en que eh, en origen los jasones... No, los Jason, serían los Jasones eh, eh, buscaban ese bellocino de oro militar que, les, eh, que diera a Estados Unidos la supremacía militar como posteriormente parece ser que así ha sido, o sea, estos son este tipo de, de, de, de agencias eh, asesoras, son muy importantes para los norteamericanos y la desaparición efectiva del tren eh, que ha ocurrido ahora en, en el mes de abril, pues eh, eh, otros compañeros pues eh, dicen que no, eh, no va a ser muy positiva para el futuro militar, en este caso de los Estados Unidos eso sí, van a estar porque hay una empresa, perdón, la agencia nuclear que también eh, está en ello, que les ha ampliado hasta el 2020, luego ya no se sabe qué habrá hasta que terminen sus trabajos